Una de sus eh, articuladoras, una estudiante de Derecho, digo bien, Ivana Barnex, ¿cómo te va? Buen día. Hola, bueno, buen día, sí, así es, todavía somos estudiantes por este lado, así que eh, integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Muy bien, Ivana, nos contaban por ahí, nos contó un pajarito, que estuviste de viaje, ¿eh? contanos sí. qué es lo que encontraste en Uruguay que te llamó tanto la atención. Mario Juliaano el director ejecutivo de la asociación eh, pensamiento penal que bueno es un visionario en estos temas del está encargado de, de recorrer el país y el país vecino de uruguay eh, viendo qué prácticas se pueden copiar acá y qué prácticas eh, hay que empezar a cambiar y también participó el viaje Sebastián país rojo que es abogado acá en, en la provincia de la Pampa y es profesor en la universidad. El viaje a Uruguay consistió bueno en un encuentro que tuvo eh, como sede de salto en el que se discutieron las reglas de Mandela que eh, en el cuarto espacio de políticas penitenciarias las reglas de Mandela como eh, la cárcel frente al cejo de los derechos humanos lo que se debatieron fueron un montón de cuestiones en lo que es el tratamiento a las personas privadas de libertad el, el trato, mejor dicho, van a intentar hacer de la cárcel Eh, el verdadero la verdadera finalidad, ¿no? Que tiene que que no sean para castigo y que sean realmente un, un centro que sirva para la para la reinserción de, de la persona previa libertad en la sociedad. Eh, después de ese encuentro recorrimos tres unidades en, en Uruguay. Eh, una de ellas fue bueno, la unidad número 20 de Salto, la unidad de Paysandú y la unidad número 27 de Artigas. Eh, los que nos pasó, lo, lo más destacable de todo esto, fue la universidad en la, en la unidad de Artigas lo que nos pasó es que nos encontramos con eh, un, un régimen distinto y la verdad que, que ejemplar en el que, bueno, el director William eh, Docanto un policía de 29 años una persona verdaderamente comprometida ¿no? con, con el tratamiento a las personas privadas de libertad en esa, en esa unidad nos encontramos con que convivían 16 hombres y 9 mujeres convivían eh en un espacio que es, eh, es una unidad que cuenta con 270 hectáreas si no me equivoco que se dedica a diversas actividades tienen su propia panadería tienen cría de de ovejas tenían 250 ovejas gallinas y tenían una huerta también en donde las personas trabajaban ahí eh. Eh, lo único, lo que nos decían, es que en lo único momento en el que estas personas se sentían privadas de libertad eran cuando dormían, porque, bueno, dormían hombres y mujeres por separado, y ese es el único momento en el que se cerraban las puertas con caldados, es decir, en esos momentos las personas se sentían en una cárcel. El resto del día las personas conviven, conviven los penitenciarios, eran eh, ocho agentes penitenciarios, eh, cuatro agentes penitenciarios y cuatro policías, y eh, los, las 25 personas, conviven todos por igual, comparten todos los espacios y eh, era una cárcel modelo porque es una cárcel abierta, es decir, las personas podían irse en cualquier momento pero no lo hacían, ¿no? Es una cárcel de máxima confianza, decían ellos, y eh, el detalle es que, bueno, las personas de ahí contaban con telefonía celular e internet, eh, bueno, todos trabajaban, todos convivían y... Eh, se notaba la, la diferencia en el trato, ¿no? en el buen trato entre los los agentes penitenciarios y las personas privadas de libertad, y eh, era realmente útil, digamos, no solamente por ahí verlo desde el lado eh, de los derechos humanos, porque hay que considerar que, que las personas privadas de libertad son seres humanos, y muchas veces se deja de lado esa cuestión, eh, sino en términos útiles para la sociedad porque es una forma eh, de disminuir la la como es la reincidencia entonces eh, nos contaban que de 60 casos solamente una persona había reincidido, entonces era realmente útil y realmente valorable el, el trabajo que estaban haciendo ahí, fue ejemplar por eso, por por la modalidad de ser una casa abierta y, bueno, y la, la persona, eh, William Locanto, el director, nos comunicaba que, el, que la forma de hablar ya se, se daba cuenta de que era un trato diferente le preguntamos sobre si hacía la exclución para a las personas que están eh, condenadas por delitos contra contrantería sexual y nos contestaba con total con total naturalidad de que eh, no eh, una frase que dijo es que eh, nosotros acá no somos quien para juzgar lo que hicieron ellos ya fueron juzgados están ahora cuando su pena y acá los tratamos a todos por igual como personas entonces era realmente eh, realmente fue un no es bueno decir una cárcel admirable, pero en fin, digamos muy conformes de, de ver de que un tratamiento penitenciario alternativo es, es posible y, y se está logrando, ¿no? Definitivamente suena muy alternativo, suena este te diría este benéfico, benéfico en, en el sentido de cómo es este compartir, tener una convivencia en, en esta en este sistema, digamos, en este centro que es un centro de reclusión Ivana Total. Sí, sí, sí, eh, era muy, la verdad que, bueno, eh, las personas estaban ahí, ahí con nosotros, estaban haciendo sus labores, nosotros nos quedamos eh, por una razón de tiempo, estuvimos, bueno, de hecho, nos sentamos a, a tomar mate uruguayo con, con el director, que te digo, una persona muy, muy amable, y, y veíamos cómo trabajaban, y incluso, bueno, te digo, son 250 hectáreas que... Yo le decía, claro, acá tienen todo abierto y pueden salir corriendo en cualquier momento. Y él, el director se reía y decía, no necesitan correr, o sea, cuando que me me voy a trabajar y se van, se pueden ir tranquilamente, pero no lo hacen. Entonces es como que ahí el, el trato hace la diferencia. Claro claro la verdad es que resulta eh, muy distintivo tener ese trato tener esa mirada el directivo el, el, el tipo a cargo digamos la totalmente. persona la, es, es, suena muy novedoso no te voy a decir raro porque no quiero que sea raro me gustaría que fuera mucho más común esto este sí que se replique totalmente eh, nosotros por ahí preguntamos cómo extrañamos cómo es la relación entre hombres y mujeres uno para ellos aprende eh, esta eh, convivencia mixta Eh, y decían, las relaciones entre mujeres y mujeres es como cualquier relación afuera, y es verdad, o sea, las personas se relacionan y ahí no tiene distinción, o sea, ahí como que no es una cárcel en ese sentido, eh, las personas se relacionan como cualquier persona y se relacionan eh, internos y agentes penitenciarios con sumamente, en un ámbito de respeto y buen trato, y eso es eh, lo que, bueno, lo que se remarcaba en este momento en este el comisionado parlamentario en lo que hemos participado de, de hablar de buen trato y no de tratamiento de, de hablar de, de educación como derecho humano y no educación en contextos de encierro siempre encerrar a la persona hablar de, de no de presos sino de persona privada de libertad porque primero es la persona eh, hacen la diferencia realmente y creo que es se eh, en términos eh, de los derechos humanos es sumamente importante no olvidarse de que las personas que cometieron un delito son personas eh, son seres humanos, pero también por el lado de evitar la reincidencia, creo que eso es lo que a todos nos preocupa como ciudadanos, leche de la seguridad, algo que está tan en la agenda política, y bueno, entonces también hay que ocuparse de las personas que libertad de libertad, darle las herramientas de educación, formarlos profesionalmente con un con un trabajo, con un oficio, para que el día de mañana, cuando salgan, porque esa es otra realidad, las, las personas no van a estar todas su vida encerradas, y se ha dicho de que el preso se pudiera en la cárcel, no es así, la persona que es condenada va a salir, no existe la, la prisión perpetua, esa persona que que acoplamos dentro de una cárcel va a salir en algún momento, el tema es la pregunta es cómo salen, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para que esa persona que salga, realmente salga, Eh, formada o capacitada para integrarse a la sociedad que somos nosotros los buenos que estamos de este lado de la reja. Entonces, eh, creo que, que estos, estos tipos de, de medidas alternativas de, de la pena son eh, bastante importantes y, y habría que replicarlas. Muy bien. y van a recordarnos una vez más cuál es el, el nombre del, de este centro de reclusión, destacarse de el modelo este y en eh, dónde funciona. Es la unidad 27 de Artigas, se llama Pintado Grande, y queda ubicada en la localidad de Artigas, en el departamento de Artigas de Uruguay, al límite con Brasil. Muy bien. La unidad 27, entonces, eh, de Uruguay, de Artigas, de la localidad de Artigas. Sí. este Un modelo que viste, Ivana, ¿te parece que a nivel costo, a nivel eh, eh, erogación de dinero del Estado, es una cárcel mucho más cara que las, de, no. que las otras? No, en el sentido de que, bueno, las personas ahí trabajan también para el autosustentabilidad y, y bueno, uno de los, los eh, el fundamento también era reducir los números del Estado en cuanto a costo, en eh, poder generar sus propios alimentos y, y, y ahí está la diferencia, ¿no? También. La verdad que nosotros quedamos, eh, no se puede decir muy contentos, pero quedamos satisfechos con lo que vimos Realmente eh, un, una esperanza vivimos ahí y eso es. ...muy importante... Muy bien, muy bien, definitivamente hace mucha diferencia Ivana y es por eso que siempre nos ponemos en contacto con la Asociación de Pensamiento Penal para recoger información de estas experiencias y de otras que se llevan a, lo, a cabo a lo largo y lo ancho de la Argentina y como en este caso también en, en países vecinos, creemos que la sociedad merece tener el conocimiento y la información de que existe otra manera de tratarnos. Eh, entre todos los que componemos la sociedad porque muchas veces la gente piensa que el que está detenido que el que está preso purgando una condena no está no es parte de la sociedad no entonces eh, totalmente eh... lo que lo que sucede es que quizás el, el común popular considera que las personas privadas de libertad son asesinos en serie y, y delitos sumamente graves y la realidad es que la gran mayoría son jóvenes eh, de condiciones sociales bajas, jóvenes que ya han sido marginados y la cárcel terminó de marginar y que están eh, pagando una la prisión por delitos la mayoría de estupefacientes, eh, infecciones a la ley de estupefacientes o por rapiña, lo que eh, en Uruguay es eh, el robo Eh, entonces eh, hay una realidad de que, que quizás nosotros como sociedad tendríamos que generar eh, modelos de solución de conflictos que no impliquen eh, el poder punitivo estatal, pero eh, mientras tanto con, con las cárceles intentar de hacer realmente que cumplan la función constitucional para la cual han sido creadas, que no sean las, las cárceles para castigo, ¿no? que no sea el poder punitivo una forma de legitimar una venganza que, que, que no sirve, realmente es eso, no sirve. Y que acoplar personas, depositar a la, en la cárcel a personas, eh, termina siendo barrera el problema debajo de la alfombra, porque implica eh, un, realmente un, un desgaste de, de, en muchos sentidos, que la persona cuando sale sale peor. entonces Tal cual. Eh, realmente hay que, que generar un cambio ahí, y bueno, eso es lo que intenta lograr a Pepe y siempre se pone al hombro eso. Saludamos este y otros aportes hecho por la Asociación Pensamiento Penal y te agradecemos, Ivana Barnex, este contacto que siempre tenemos todas las semanas con la APP. Felicitamos el trabajo que ustedes llevan adelante y bueno, este a seguir adelante, meterle para adelante, Ivana, porque usted es estudiante todavía. Espero que hablamos en otra oportunidad y ya me diga, dígame doctora. ¿eh? No, por favor siempre hay que ser estudiante y bueno eh, gracias a ustedes por por eh, por difundir eh, la voz un sentido muy importante de los medios de comunicación así que le agradecemos un a ustedes también bueno vamos que queremos una sociedad mejor gracias Ivana por el contacto y un abrazo que la, le agradecemos muchísimo que se tuvo que bajar del colectivo para poder tener esta comunicación problema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande. Estamos en contacto. Un abrazo y disfrute de la primavera. Ahí estábamos comunicándonos, con eh, construyendo comunicación comunitaria, como decimos siempre, con la Asociación Pensamiento Penal, en este caso con la estudiante de Derecho, Ivana Barnex, que nos contaba su experiencia al ir de recorrida por Uruguay en distintas unidades penitenciarias